Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy, muy, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos después de recibir el equinoccio? Muy bien, contentos. De hecho, nos tocó, bueno, el equinoccio no fue el 21, sino que oficialmente entró el día domingo a, a, a las 9.33, si no me equivoco, según el meteorológico de aquí de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Maloner, de origen cubano, me parece. Ah, sí, por cierto. Por cierto, como información adicional. Este, y tuvimos el, el equinoccio de la primavera el domingo a las 9.33. ¿Horas? Pues exactamente, que es cuando, exactamente el mismo tiempo de la noche y del día. 50-50. ¿Y dónde estaba usted a las 9.33? Y estábamos en un paraíso que espero que nos dure. De hecho, hemos hecho, bueno, nosotros eh, no, lo hacemos propaganda para el lugar. Es un lugar de aguas termales que está en, en la zona de Juanacatlán. La verdad es un, es un paraíso, se llaman los Acapulquitos. Está, estaría padre que viniera Doña Lucy o el señor, no, no, no, no recuerdo su nombre porque no, no hemos tenido la delicadeza. No se lo hemos preguntado. No se lo hemos <risa> preguntado, pero son unos tipazos los señores. Sí. Tienen ahí un... Pues como, yo lo veo como un ranchito. Sí, es una granjita. Ranchito. Una granjita, porque ahí tenemos guajolotes, gallinas, pollos, <risa> puercos, vacas. Caballos. Y ahí hay un nacimiento de agua termal, porque es toda la zona, me supongo, somos una zona volcánica, que sí. es parte de la, de la zona, incluso que viene desde, desde la zona de Chapala, ¿no? de la ribera de la Ciénaga, sí. de Chapala, y llega hasta, la, hasta esta zona, ¿no? y ahí hay una serie de balnearios que yo me supongo que de manera fortuita los ejidatarios descubrieron que tenían esa esa esa cualidad sus terrenos y subieron, supieron explotarla Sí. Eh, y yo eh, eh, porque lo promuevo porque es una manera de disfrutar de esto antes de que lleguen las transnacionales y se adueñen de todos los recursos porque ya nos pasó con uno sí. nos pasó con el, el balneario de San Antonio en San Isidro Mazatepec que nosotros antes íbamos ahí <coughs> por cuestión de terapia, de agua termal, y ya eh, hace como un año, antes de la pandemia, ¿no? Sí. <coughs> Dijeron que ya había desaparecido porque desviaron el agua. Sí, en un frac triste. En un fraccionamiento nuevo que hicieron allá por la zona de San Isidro, Mazatepec. Y luego entonces pues se terminó ese, pues, ese balneario pues, con esas características de agua termal, tomando en cuenta que era un lugar histórico, Porque sí. ahí era donde se bañaba Porfirio Díaz, sí. los que han tenido la suerte de conocer esa zona, antes no había una, un camino como ahorita lo vemos en la carretera, sino que tú te ibas en el tren, ah, sí, ahí te tomabas perdón. el tren, el tren en la curva del cerro, se paraba el tren y te bajaba. Y en la tarde, no recuerdo si pasaba como a las cuatro y media o cinco de la tarde, y si, si el tren te iba, pues ahora es que se te iba el tren, porque no había manera de que te regresaras. <risa> Literal, se te iba el tren. Aunque era una distancia muy larga, pero no había una carretera como tal, era una serie de rancherías. Yo recuerdo bien, Cruz Vieja, Tepetate, Silviantarrón, puras comunidades, pues ahora sí que ranchitos, ¿no? Sí. Entonces, eh... Cuenta, Bueno, yo investigando, cuenta la historia que el tren pasó por ahí porque precisamente ahí se paraba el tren presidencial y por de días bajaba a, a las aguas termales, ahí a, a, a relajarse como nosotros. Pero pues a, a los desarrolladores de ahorita inmobiliarios, como son una, como, una, como un cáncer, Pues eso les interesa, un cacahuate hicieron un desarrollo por ahí que ha ido creciendo la mancha urbana para aquel lado, sí. desviaron el agua y adiós el balneario, adiós la historia de Porfirio Díaz, ¿no? <risa> Y vaya que sí, la verdad es que sí es, es de aprovechar. Cuando encontramos este tipo de recursos eh, y también cuidados, es de aprovecharlos. De hecho, perdón, cuando vamos nos encontramos, tenemos que pasar precisamente por la por el salto de Juanacatlán. Sí, por donde huele feo. feo. Sí, huele bastante mal porque eh, ayer era un paraíso. Yo imagino el paraíso antes de que llegaran las, las empresas, porque llegó el, el, el desarrollo con las empresas. Grandísimas con Honda, IBM y otras muchas, la Celanese mexicana me parece, y contaminaron todas las aguas del río, del río Santiago. No respetaron. Entonces eh, ahorita pasas, pues sí, es, es, es como yo le llamo como el, el paseo bulevar, ¿no? el malecón del fuchi. <risa> Porque la verdad huele bien gachito, ¿no? Eh, es eh, Visualmente es un lugar muy bonito. Eh, de hecho, está como diseñado para que vayas a pasear. O para que vayas a correr o algo así, pero el olor es tan intenso y tan fétido que nadie va por ahí al bueno, contrario Bueno, los ¿no? de ahí, los lugareños, pues ya se acostumbraron, ¿no? Pero de todas maneras, ¿estás de acuerdo que no es un lugar a donde la gente no, vaya a claro pasear? Que no, está muy contaminado. Ya o imagino sea, el olor, no te puedes meter allí. No, ni de broma. Yo recuerdo esa parte donde decían que, ay, el agua está bien, la puedo tomar, a ver, como quiero ver, ¿verdad? Un funcionario y una anécdota. Sí. Entonces, pues no, no, es así fácil, es triste que dañen a la, a la naturaleza eh, sin importarles. Yo me imagino que las personas que hacen este tipo de cosas o que provocan este tipo de situaciones, pues han de vivir en otro planeta o en otro país, por eso no les interesa dañar lo que está en su estado, ¿no? Pero bueno, independientemente, a nosotros nos tocó las 9.33 horas dentro. estando dentro del agua. Así que imagínense nada más ese recibimiento de primavera, ese contacto eh, tan natural con algo como lo es el agua. Sí. ¿no? Agua y, termal, agua mineralizada. Y está aquí del de, de, de, de de centro de la ciudad. Ahora es alrededor de 45 minutos. Yendo sí. a una velocidad moderada, no, no ese que vayas tan rápido. No. Por acá, por la zona del Verde, Juanaca, eh, Juanacatlán, el Salto, Juanacatlán. Uh -huh. Y luego esa carreterita, no sé cómo se llamará, pero va a desembocar a... a... Camino a los Balnearios. Sí, camino a los Balnearios, <risa> sí. Sí. Y el, el más bonito de todos, la verdad, para nosotros, es eh, para lo que nosotros vamos a hacer, pues el más bonito es el que se llama El Centenario. Sí se llama así, ¿verdad? Acapulquito en Centenario. Ajá. Y está a cargo de Doña Lucy. Y la próxima semana les decimos el, el nombre X. del hermano es de Doña Lucy. X. Que son personas súper trabajadoras. Ellos comienzan a alistar todo a partir de las 3, 4 de la mañana. Sí, porque el agua diario la cambian. Sí. No, es como acá en otros no. que no vamos a decir sus nombres, donde llegas y ya está guardada el agua de hace un mes. 15 años. Donde si no la si tratas. Si la tratas, puedes durar 15 años con No, agua. no, digo, pero que si no la tratas, te Ajá. toca lo que hubo hace un mes, ¿no? Entonces, eh, hay que aprovechar. Y la verdad es que los precios que se manejan ahí son de risa. Si tú comparas o, o lo proyectas en, en cambio a, a lo que te dan de salud, ¿no? Yo creo que tengo que ver, yo lo comparo con el desarrollo. Mira, es la misma zona, de la misma agua, de la por, por la cuenca que hay en San Juan Cosalá. Uh -huh. ¿San Juan Cosalá cuánto te cuesta una entrada? Pues nos estaban diciendo que como 350 pesos. 350 pesos. Uh -huh. ¿Por qué vale? ¿Por qué tiene ese precio? Pues porque ahí están los norteamericanos, los canadienses y pues los, está bien, los que están ahí cobran ese varo, ¿no? Pero si te vas acá en la zona de... ¿De los pobres? Donde dónde vamos nosotros allí? <risa> te cuesta sí. 60 pesitos el mismo el mismo tinglado, ¿no? Sí. Entonces llegas tempranito, llegas tú sol, estás tú solito. Estoy hablando a las 7 de la mañana, 7 y media. Sí. Están llenando las albercas, el agua está bastante caliente y casi te quema. Mucho. Y, y por las... Eh, por las tardes llegan las familias como antes enteras y ahí se la pasan todo el día todo y desayunan, día. ahí comen y se me hace, se me hace Y casi padrísimo. hasta cenan ahí, nomás porque ya no los dejan. No, se, se pasarían de rosca. <risa> Pero sí, la verdad es que está muy bonito. Igual si sí, si no podemos conseguir esa entrevista con, con doña Lucy, y con su hermano, sí les, sí les vamos a, a compartir algunas fotografías. Porque de verdad es un lugar que vale la pena. Si tú lo que estás buscando es realmente descansar, es un lugar que vale muchísimo la pena. Claro, estamos hablando que a las 10 de la mañana tú ya vienes de regreso. Sí. Porque de las 10 de la mañana en adelante no podrías descansar. Sería ¿sí? imposible. Pues sí, pero bueno maestro, pues entremos, entremos a los saludos del día de hoy. Aquí vamos a saludar. Hasta Suecia, ¿no? A Gotemburgo. A nuestros corresponsales allá. Ah, sí, a Mariana, a Vale y a Oscar. Y a Oscar. Y pues aquí, de cerquita, tenemos al buen Ixba, que nos eh, ofrece todas las bebidas. Por cierto, no nos ha ofrecido nada. <risa> Pero ahorita, ahorita <risa> llega. Y tenemos al buen Chak, que es el chico de control. El mago de la 5G. Y el señor Sergio Funk, que es el autor intelectual de todo esto, pues por aquí anda. Llegarán unos minutos y ya, nos saludará. Andan en el lonche. sí. <risa> Maestro, pues el día de hoy trajimos pura musiquita que te gusta a ti. Sí, es que de hecho ahorita viene, eh, falta, ¿cuánto nos falta para el Festival Flores y Colores de México? Uh, ¿Como un mes más o menos? Sí, teníamos un invitado, pero por cuestión de agenda, porque le está preparando todo su tinglado para el festival. Exacto, no pudo estar presente pues a celebrar de la primavera con el festival en el Parque Metropolitano, entonces por cuestión de agenda no pudo llegar, pero no, no hay problema, ahorita vamos a escuchar un poquito de Son Cubano para variar. Sí, para variar es algo que nos gusta mucho, estamos eh, intentando también, vamos a meter otros ritmos, eh, hay, hay mucha música, hay una extensa variedad de música que a nosotros nos gusta y, y que de repente creemos muy bueno, ¿no? El poder eh, hablar también de ese tipo. Y ver la evolución, porque yo tengo las ganas y quiero hacer un programa que se llame del reggae al reggaetón, Ay, para que no tenga diferencia. Yo le tengo miedo a ese programa, <risa> de verdad le tengo miedo a ese programa, pero bueno, pues el día Hoy, maestro, trajimos como tema Los Guayaberos de Cuba Sí, bueno, eso me estoy seguro Que viene de Faustino Ramas Exactamente El guayabero, sí. que era uno de los soneros Más representativos de la isla Bueno, de los últimos tiempos Sí Murió como de 90 años, si no me equivoco Y se le conoce como el rey del doble sentido Sí, como el guayabero mayor Sí, lo que pasa es que <coughs> De allí dice que los más pensados somos nosotros Exacto Pero no, él, él lograba que fuéramos mal pensados. Sí. Fíjate que tenía más de 90 años cuando murió porque él nació el 4 de junio de 1911 uh -huh. y falleció el 27 de marzo del 2007. Uh -huh. O sea, casi le llegó, tenía 96 años. 96 años. Casi le llegó al 100. Yo pienso que se y hubiera... completamente lúcido. Yo le di algo allá, a ver, si te hubiera sido del Mariela, Miami. A vivir bajo los puentes no hubiera llegado ese no vieja. ni de broma <risa> <risa> la verdad que no pues oye para darnos una idea de más o menos lo que lo que hacía faustino empezando Primero por él, vamos a escuchar una, un, un pedacito y una canción que yo sé, que a ti te encanta y te da mucha risa, que se llama El palito del Alcancía. No piensen mal. <ríe> no, por favor. Pero disfrútenlo. Pero escúchenlo para que vean qué es el palito del Alcancía. Exacto, no anden pensando cosas que no son. Como Isma. Vamos. Le llaman botones, no leyen Pedacito de plomo no le más. Tadela la guapa, no le chingas le centavo no le chingas Tadela la guapa, no, Tadela, la guapa, no Para erradicar los males De esos cerebros malditos Para erradicar los males De esos cerebros malditos Ya se inventaron palitos En los omnívolos cales bien. Tadela, la guapa, no Le llaman medalla, no le ching más, era no huerquita aplastada, no le chingamos, no. era la guagua, no contadores, no, no le no. echis la guagua, no lejim, no que no le convenga porque el palito no es duro hay a quien no le convenga porque el palito no es duro pero ponen un apuro al descarado que venga pedacito de vidrio no le echen más le echaba arandela no le echen más arandela, Tocaba el anillo y no echaba, quien seria el inteligente de ese cerebro tan rico, quien seria el inteligente de ese cerebro tan rico, que un palo tan chiquitico endereza a tanta gente. Aldea la cupono quien Le echaban botones, le llaman centavos, pedacito de plomo, le llaman medallas, le llaman de todo, huerquita aplastada, chapites de contadores, pedacito de vidrio, Le echaba arandela, tocaba el anillo, peseta para cuatro, que no pague el de atrás, que yo eché una peseta, tremendo tipo. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada.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 Maestro, ya nos andan aquí volteando a ver feo con este tema del palito de la alcancía, eh. Bueno, pero ya viste todo lo que hacían, o sea, hacían trampa. Era un sistema como el, yo me pongo como el de aquí, que tú le pones las monedas. Sí, era una, una cajita que traía el chofer, eh, pegado ahí a, a, a su espacio, gracias, Sixma, pegado a su, a su sillón. Entonces, pues la gente llegaba y como la abertura estaba bastante amplia, pues la gente podía llegar y así como decían, echaban canicas, botones. botones Porcholatas. Ajá, de todo. El, el, chofer simplemente escuchaba que algo caía, pues daba por entendido que habían Pero pagado. El, el invento del hombre moderno le pusieron un palito Ajá. a la alcancía. Y entonces qué pasaba, que la moneda se quedaba ahí arriba y el chofer podía voltear y revisar que realmente hubieran echado monedas. La vergüenza pública era cuando regresaba alguien que no había echado una moneda para que viniera y pagara. El, el inicio de las leyes. La, la, vergüenza la vergüenza pública, pública. <risa> sí. sí, de ahí después se viene la norma Para controlar los males De sus cerebros malditos Exacto Un palito los controló <risa> El mundo, El mundo. Ahí iba a decir algo, pero mejor no lo digo Ok, una guagua, ustedes escucharon por ahí que, que en la canción decía que una guagua Ok, una guagua allá, pues es un camión Pensé que era un perrito <risa> Ay, ah, Maestro o sea. <risa> Fíjate cómo lo describen, ¿eh? vehículo, automóvil con destino fijo y capacidad para gran número de viajeros Destinado al transporte urbano E interurbano de pasajeros uh -huh. O sea, ese pues el camión El camioncito, sí ¿No? Sí. Pero fíjate, o sea, cuántos años hace Y esa era la tecnología No que ahora sí ya tenemos así todo muy oh, Digitalizado sí. Uh, sí. <risa> Pues ese fue el, el inicio O de las canciones más simpáticas Que Que se escuchaban en esos Entonces de, de Faustino Eh, Dices tú que le decían como el rey del doble el rey sentido. sentido. porque sería? ¿Sabe? <risa> <risa> no sabemos, pero bueno, está, está más que claro, ¿no? Sí, creo que está... Pero tenemos unos claro. saludos, ¿no? Sí, tenemos unos saludos. Y agradecimientos porque este fin de semana eh, quisieron acompañarnos en el balneario que antes estabas platicando. Eh, y fueron unas chicas que su tía no las quería llevar, pero ellas por fin lo lograron. Es que ves cómo son las tías. Sí, sí, yo, sí, yo sabía de las tías buena onda, pero pues hay otro tipo de tías. Todo debe de existir. Pero bueno, les vamos a mandar saludos a Ilenia y a Mari. Ese acuérdate que tiene que haber el equilibrio. Cuando aparece la bondad, es porque el mal ya está instalado allí. Claro, le está diciendo ah, mal a la tía, no, maestro. No, no, no, estoy haciendo un, un, un ejemplo. <risas> Ese es, la, es un equilibrio. Oye, pero estábamos hablando con ellas y las estábamos felicitando porque... ¿Quiénes son? Ya te dije, maestro, escúchame. Ave María Purísima. Y y Mari. Oh, Las estábamos felicitando porque decíamos que son unas chicas eh, que ponen mucha atención en las clases. Mira, ¿verdad? Yo en la particular estaba platicando con Meche que es, es un, son unas chicas muy jóvenes y es muy complicado ahorita que encuentres chavos que sean receptivos, no, que te pongan atención. Entonces de repente ¿tú quieres, quieres transmitir un conocimiento... Y dices, bueno, es que estos cuates ni caso me hacen, está bien, ¿no? Pues lo entiendes, pero ahí en los particular se me hizo muy interesante esa esa actitud, ¿no? De receptividad de ellas, ¿no? Por aprender. Y andaban contentas y sí. aprendiendo. me supongo que no haber terminado, me desaporreadonas, pero no importa. Yo creo esta, que Está algo sí. a poco esta. Pues sí. Y por cierto, ellas ellas eh, saben esto de dar masajes y cosas así, así que... Eh, vamos a sacar alguna cita un día de estos con precisamente ellas porque... les platicamos eso de que ibas sí. a soltar todo eso porque te llevan las vibras de las otras personas entonces se viene el agüita mira es que realmente es un tema tremendo conocimos eh, conocemos también a Oli que se dedicaba, ella ya dejó de dar masajes precisamente por esta situación porque de repente se llevaba toda la mala energía que traía. Su, sí, pues de su amasar clienta. cristianos. Y es tremendo porque luego la, eh, la, la chica que está dando el masaje es chaparrita y resulta que el cliente o la clienta es, es muy alta, muy grande y pues es cansado, ¿no? pero sí, bueno tres, yumbo. gracias a, a, a que están ellas los demás humanos sí, podemos sí, descansar, sí. maestro pues sigamos okay. con este tema, vamos a escuchar esta canción que sigue se llama Ay Candela. Eh, no sé qué, a qué nivel esté del doble sentido, ahorita la vamos a escuchar, pero sí fue una de las canciones más escuchadas Faustino creó un, un grupo que se llamaba Los Guayaberos de Cuba sí. ¿cierto? y Bueno, lo que pasa es que los guayaberes y él en lo particular tiene una formación básica del son del, del son cubano, o sea, tradicional Que son una instrumentación muy sencilla Que viene siendo básicamente la clave El tres cubano, que es una guitarrita con tres pares de cuerdas eh, el, el bongo uh -huh. y para de contar con y, y en base a eso y sobre todo con el ingenio de la voz ¿no? Porque la voz también entra ahí como una melodía Y pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar nuestra primera canción ya de la agrupación y luego seguimos platicando. Vale. <música> Un día El gato también venía, elegantito acentero, buenas noches caballero, siempre fijo para el timbar, para el chivo de tu para descansar un poco, ya los ratos medio loco, también voy a descansar, el gato subo al bailar, bailamos tan solo liviano, el ratón se sube al guano y dice bien placer. Ahora se si quieren bailar, búsquense otros te hey. Ay, candela, candela, candela, me quemo ahí. Ay, candela, candela. Me quemo, me quemo, me quemo ahí. Ay, me quemo, candela. Me quemo ahí. Oye, si quema tu zombie, me si quema la lima, me quemo ahí. Oye, bailate te llama. Me que ten lo ay, se quema. Se quema la lima, oye, vayate te llama, ahí se quema baracoa, ahí baracoa está yendo, mira, ahí te la pague, ahí se quema cuneira, el guayabelo está yendo, hasta charón está yendo, oye, mira, me quemo, ay me quemo candela, ahí hasta Julio se quema, oye, Ale se quema, hay que se está quemando, hasta Dini se quema. Oye, no sé qué pasa, oye, me quemo, me quemo, ay me quemo candela, ay, que me quemo, hay que y quemando, me oye, me quemo mis piedras, me quemo, hay que quemo mi cielo, me quemo.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 Estamos ligados con la música y el baile desde el inicio de los tiempos. Recuperemos nuestra salud física y mental bailando. Anfibios Radio. ¿Qué tal, maestro? Recuperemos nuestra salud bailando. ¡Oh, qué buen esloga! Y, y nadando, le agregaría también, yo. Sí. La verdad es que son de las dos grandes cosas que a nosotros nos gusta hacer. Que nos mantiene jóvenes, nos mantiene en movimiento. Guapos. Claro. Sí, en el, en el agua, las articulaciones, el trabajo muscular para evitar la sarcopenia y la osteopenia. Incluso para las personas mayores. Sarcopenia eh, tiene que ver con las personas comenzamos a perder musculación. Si no hacemos ejercicio. Eso es injusto. Entonces, eh, sobre todo, comenzamos a perder la base, de, de la, de, de, de, como la columna que nos sostiene, que es el cuádricep. Que son... Cuando se habla de cuadriceps es como cuatro cabezas de músculo musculares, son cuatro músculos que vienen siendo como el muslo que le llamamos. Y, y si no haces un ejercicio, sobre todo las personas mayores, pues se, se vas perdiendo el músculo, entonces ya no hay quien sostenga el peso. Y todo el peso se va y desplaza la rótula, la hace que rote y le dicen, ay, es que no sé por qué me dan las rodillas porque no hace ejercicio. Y nosotros le decimos, ah, mire, vaya a la alberca y ahí se puede. A las seis <risa> Bueno maestro, cada quien tiene sus horarios No tenía ganas de decirlo <risa> ¿Por qué? Lo van a pelear lo que, lo, que, lo que yo trato de decirles Es que no se mediquen, vayan hagan ejercicio Porque en el agua, como no tienes impacto Por gravedad Sí. Puedes muscular tanto lo, lo básico que es el cuádricep y el gemelo que vienen siendo los chamorritos sí. para evitar que tengan varices. Y te va a salir más barato Exactamente La verdad es que sí Y también y... evitas el perder hueso, el osteopenia es eso Y pues total, después llegas y te duermes pues Sí, Recuperas la Recuperas la sí. <risa> ¿No? Pues qué tal vamos con Faustino Muy bien Y su grupo del, de los guayaberos Eh, él decidió fundar este grupo ya cuando era bastante famoso, eh, ya era una leyenda dentro de la música cubana, ya tenía años cantando eh, en varios bares, en fiesta eh, y varias personas ya habían interpretado sus canciones. Eh, que obviamente pues les llamaban la atención porque eran parte de la maestría y del ingenio popular, ¿no? Entonces, imagínate qué divertido era andar cantando estas canciones por la calle, tú sabes cómo son los cubanos. Y aparte que te pagaran. Ajá, y aparte que te pagaran, ¿no? Eh, vamos a mandar saludos hasta donde quiera que esté al maestro Camejo. De hecho, fue el primer tresero que nosotros conocimos así como... En vivo y en, en, en vivo directo. Y en directo, un, el tresero... Roberto camejo un tipo altísimo que lamentablemente con la pandemia pues se nos fue uh -huh. hicimos una buena relación con él nos conocimos hace alrededor de 12 años en, en, en un él estaba tocando en el Beer garden el lugar de los grandes éxitos de mikel laure sí. y entonces yo como iba caminando y comencé a escuchar un son y con un 3 dije "Wow, estoy soñando yo, Pensé que era una grabación dije, órale, miren, el Big garden están tocando, son cubanos y casi me voy de espaldas cuando veo que estaban tocando en vivo. Sí. Y el tercero, dije, ese tercero, ¿de dónde lo sacaron? Entonces ahí llega, eh, después hicimos un evento, bailamos ahí, un, eh, bailamos con música en vivo. Con música con en vivo con ellos y desde ahí se hizo una amistad hasta que, el, hasta que lamentablemente falleció. Sí, pero estamos todavía en contacto con, con su familia. Sí, de hecho, ahora que, ahorita que estaba en el Logan de recuperar la salud bailando, recién la semana pasada, comenzamos a trabajar la, la rueda de casino, que es la contradanza. Estamos eh, sanando el cerebro. Exactamente. Después de todo este encierro que tuvimos. Si alguien está escuchando y quisiera aprender a bailar, y sobre todo bailar, esta, esta modalidad de, de, rueda. de la contradanza en rueda. Es que se comunique cosa... con nosotros, que nos busque por las redes sociales. ¿Cuáles sí. son maestro Las Amfibios, de la academia. Anfibios son. Academia ah, anfibios, anfibios son. son porque ¿Que nos sí son, ¿eh? Claro, que nos mandan ahí un mensajito y ya les, les damos todos los detalles, uh -huh. ¿sale? Oye, pues vamos a escuchar una más que es una de tus favoritas. Eh, oye, por, yo tengo una duda. ¿Por qué este tipo de música... Dura tantos minutos. Lo es, es difícil encontrar una canción de ellos como encuentras en la actualidad de tres minutos, cuatro minutos. Ay, con ellos todo esto es... Lo que pasa es que las melodías ahora las hacen comerciales. Y, y las implicaciones de los soneros, estamos uh -huh. hablando, puedes hacer el, el son cubano o, el, o aquí en México, el son de tierra adentro. Eh, no sé si recuerdas cuando fuimos a escuchar a, a los leones de la sierra Chihú. Uh -huh. ¿Sí ¿Te acuerdas? No. ¿Tocó a ti? Bueno. No, creo que iba con alguien más. Ah, perdón. Ellos estuvieron en los liones de la sierra, en el en el bodegón, ahí en la colonia de Lefres, ¿no? Y en esos lugares que es en, en la sierra de en, en la zona huasteca de Guanajuato, uh -huh. este es este mismo caso. Hay una festividad, empiezan a tocar y ya no, no se paran. paran. Ya no se paran. Ya no, o sea, ¿cuándo se terminó? No se paran. Pueden empezar a las 10 de la noche, las dan a las 6 de la mañana y ellos todavía están tocando. Wow Y esto es lo mismo. Lo que pasa es que ahorita estamos adaptados a la comercialización. Algo pequeño, Nos sí. tocó cuando vinieron incluso los Bam Bam. No sé si recuerdas que empezaron y nunca se pararon. Sí. Y mucha gente que no entiende eso dice... ¿Y dónde viene el buenas noches? No, Ajá, que no claro, ahora vamos a descansar. No... ¡Qué grosero! no dio las buenas noches. <risa> no, no. Es que ellos, ellos se van. Sí. Se duraron como dos horas y ni, ni hola cómo están, dijeron. Fíjate que, eh, haciendo un paréntesis, en, en Academia Amfibio Son, trabajamos precisamente para que la gente pueda bailar de este tipo de música cuatro, cinco canciones seguidas sin andar respirando gordo, ¿no? Eh, de repente bien, de, de repente estás bailando Y ya nos ha tocado de No manches, ya me cansé, o sea, que ahora se termina esta canción No, no, no el diafragma. Disfrútalo, aprende a respirar Y déjate llevar, ¿no? Pues bueno, vamos a escuchar, maestro Cuidado con el perro Ay, qué miedo Que muerde miedo callado. Vamos Rato y te tiran pa'un un lado el perro que muerde callado Los perros del burro los tengo herredao perro que Cualquiera tiene un perro que muerde callado perro que muere Yo tengo una perra chica Del barrio de Ariguanabo Yo tengo una perra chica Del barrio de Ariguanabo Mi perrita con el rabo Su marreta y multiplica Si la cosa se complica El problema que planteó, eso le aseguro yo, se agacha de atrás la perra, pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó. No come el perro que muerde callado. Cuidado con el perro que muerde callado. No come el perro que muerde callado. Te lo digo, mis chinas no están vacunados. No come el perro que muerde callado. Cualquiera tiene un perro que muerde callado fina, aña en mi casa amarrada, yo tengo una perra fina, aña en mi casa amarrada, fíjense si es delicada, que arranca con gasolina, el otro tiene una esquina, se le paró su carruaje y un perro que iba de viaje, la enganchó por el rabismo y le llenó el tanquecito en el último paraje. Cuida con el perro que muere callado No con el perro que muere callado Si vuelo en cubana voy asegurado No con el perro que muere callado Te lo digo mi china que muere callado No con el perro que muere callado Mira mi china se toma vacunado No con el perro que muerde callado Cualquiera tiene un perro que muerde callado No con el perro que muere callado Cuando vuelvo en cubana voy asegurado <risa> con el perro que muerde callao con el perro que muerde callado. con el perro que muerde callao con el perro no lo digo mi china Se muerde no están vacunao cualquiera tiene un perro el muerde callao Se muerde callao. te lo digo me pieta los perros del curro no tengo arregao Cuidado con el perro, que muerde callao Bien suavecito, que muerde callao poco más suave, que muerde callao Cuidado con el perro, que muerde callao Cuidado con el perro, que muerde callao Vaya ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar?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 Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Cuidado con el perro. Cuidado con el perro que muere. ¿Y qué quiere decir eso, maestro? Ah, pues hay una metáfora ahí. A ver, tienes explícanos. Que, ah, pues tienes que cuidarte que porque te distraes y el que parece que no te va a hacer nada, ándele, güey. <risa> Fíjate que en, en Rueda Casino hay un juego que trata de eso que es, eh, estamos todas las parejas bailando y hay gente afuera que se quedó sin pareja porque llegó tarde, ¿no? Entonces, si tú no estás atento lo suficiente, en algún giro, en algún pase, llega ese que está afuera y te roba la pareja. Andale. ¡Oh, my God! Y entonces te quedas pues esperando a que otro se distraiga para que tú puedas robarte esa pareja, ¿no? Entonces es, es muy divertido. Entonces te quedas como el chinito en la rueda. Milando. <risa> sí. Y por cierto, ¿no ha llegado el señor Sergio Fong? No, pues es que estar ahorita en la sobremesa. Ah, qué rico. ¿Y quién, quién fuera él? Oye, pues como esto se trata de canciones largas, vamos a, a poner otra porque la plática está buena, pero si no nos apuramos en música, nos quedamos como siempre con muchas pendientes, ¿no? Pues vamos a escuchar una que también está buenísima, ya nos explicarás tú cuando regresemos, se llama ¿Cómo vengo este año? Tremendo. Eso, Tremendo. eso es de levantarse el, el ego todos eh, los días. Sí. ¿Sale? Vamos a ver qué tal. Music Estoy diciendo Se murió porque kise, se murioo sin probar mantecao En Olgui Buena Ley, ay mamma, como hombre de Ceuta abajo Ay mamma, en Olgui Buena Ley, ay mamma, como hombre de Ceuta abajo Ay mamma, como embecila de un buey, ay mamma, lo no tiene paralizado Ay mamma, el hombre está dando grito, ay mamma, pues se encuentra perforado Ay mamma, El toro margarito Ay, man, man. Lo tiene paralizado. Ay, man, man, este año, este mm -hmm. año yo vengo a Ay mamá, como vengo este año Ahora si sí, le arricotaron seis meses Ay mamá, como vengo este año Tenecicosis de el mandito Ay mamá, man, como vengo este año Ese muchacho es primo de potito. Ay mamá, como vengo este año El trompeta de los guayabero Tumbrecito de la trencita Ay mamá, como vengo este año el que está en aquella esquilita Ay mamá, como vengo este año El muchacho que toca el güiro Ay mamá, como vengo este año De mallaria y ese muchacho Ay mamá, como vengo este año Ay mi, mira de su trabajo Ay mamá, como vengo este año Oye mira, yo vengo a acabar verdad que esto está bueno. Ay mamá, como vengo este año? Ay mamá. ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Genial!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 ¿Qué tal maestro? Sí. Yo de esta canción rescato, ay mamá, cómo vengo. Este, este año con, con Toño. todo. ¿Y tú qué rescatas? Covid y todo. Ah, que la, la abuelita <risa> del guayabero murió señorita. <risa> <risa> tremendo. Tremendo. Sería bueno saber cómo logró eso, ¿no? Sí. Son canciones muy divertidas, así como dice él al final, o sea, es, es gratis, ¿no? Uh -huh. qué, qué, qué tremendo, qué... Qué bueno y, y es gratis. Es gratis. ¿no? Así como que, a mí me gusta. Eso. Exacto, hay que disfrutarlo. Eh, hoy observé una playera que, que le regalaron a, a Diego, nuestro hijo, y dice algo así como que te pierdes lo bueno buscando el defecto, uh -huh. una cosa así. Y es cierto, nos, nos perdemos de las cosas buenas eh, buscando lo malo, ¿no? Sí, ¿dónde he visto eso? No sé, pero creo que soy experta, pero bueno. Oye, le vamos a mandar muchísimos saludos a, el, a un negocio que, que es una, una cafetería, Cafetería Mexicalcingo. Eh, me parece que nos están escuchando Y les agradecemos muchísimo esto Comenzamos a entregar panecitos veganos uh -huh. eh, Hoy hicimos nuestra segunda entrega ¿Cómo se llama la cafetería? Cafetería Mexicalcingo Oh, Hoy se encuentra en la calle de Mexicalcingo, me supongo Sí, sí, sí eh, Vamos a ver si, si después les interesaría venir a... Le lanzamos el reto aquí y los entrevistamos Ajá, una entrevista aquí con nosotros Y pues ya sabes que nos encanta saber las historias De, de todo aquel que, que tiene algún emprendimiento Entonces sería padre, ¿no? Saber cómo... <risa> Cómo, los, cómo les ha ido, si ya estaban abiertos en tiempo de pandemia o no sé, pero estaría muy padre, ¿no? Sí. Platicar con ellos y y pues eh, agradecemos la oportunidad para nuestros panecitos veganos. Sí, tuvimos un contacto con ellos precisamente en tacos veganos ISIS. Uh -huh. alimentos, alimentos, veganos. Alimentos veganos ISIS, tuvimos un contacto con ellos y, e iniciamos con... Con, con esa relación comercial, ¿no? sí, alguna, sí, sí, sí. de alguna manera. Ya hicimos hoy nuestra segunda uh -huh. entrega, ya tenemos pedido para el día jueves también, entonces parece que vamos... Muy bien, ¿no? Sí, Otro punto de, sí. de venta para nosotros. Eh, pero de, ver, de verdad, disfruten, chicos, vayan y, y busquen estos pequeños eh, lugares que están acogedores por nuestra ciudad. Hay tantos lugares que conocer. Callejea, y... como dice el comercial. Exactamente. Así como nos da el consejo eh, Ciudades Caminables, pues hay que aprovecharlo. Que por cierto, ya yo creo que en unas dos semanas tiene que venir Francisco a, a que sigamos platicando algo sobre la arquitectura de nuestra ciudad. Fíjate, sí, callejeando y todo eso eso en de ese café porque a mí me tocó ir el primer día a llevarle un pedido de, de, de brownies. Enfrente de allí hay una hay un local muy grande que era una fábrica textil, Textiles corbera mm, y sí. yo ahí trabajé cuando tenía 14 años. Entonces me, me trajo es. recuerdos ese barrio Y ahorita ya no es la fábrica Porque la trasladaron, me supongo, por cuestión de logística sí. Porque imagínate una fábrica en esa zona ahorita No, en pleno centro Pero cuando yo tenía esa edad ahí trabajé Y era una fábrica que trabajaba algodón pero De las 24 horas ahí estaban los telares Chaca, chaca, chaca, chaca Con y, música Y es exactamente casi enfrente de la puerta de entrada De lo que era la fábrica ah. Entonces Oye, me trajo y tú, muchos recuerdos Tú tenías un compañero que se la pasaba cantando, ¿no? Sí Quizá algo un poco diferente, porque recuerdo que cantaba mucho Juan Gabriel o algo sí. así, ¿no? Pero la música, la música es lo que la hace la que el cerebro se distraiga de todos los problemas que puede traer ahí pensando. Y hace que el cuerpo se mueva y hace que disfrutes un poco más la vida y se te olvide lo, lo uh -huh. malo, ¿no? Así que vamos a escuchar la última del día, ¿te parece? Se llama precisamente El Guayabero uh -huh. y pues sigue estando a cargo de Los Guayaberos. El Guayabero, Faustino, Oramas. Te hizo señas El muchacho dijo a cancha Voy a se metió me en la caja, La agarró la policía Y golita le decía Me suelta y te doy la ranja Y en guayabero mamá San ser de tacito tiene Querenda por Dios Voy a darle una serenata A Juan el hijo de Juan Minga Juan y fue dominga hice ¿Qué tal, maestro? De lujo. Súper para bailar, ¿no? Sí, ahí también se, se escucha la trompetita. Después lo que fueron metiendo en, el, en el, las agrupaciones soneras eran los cornetines que utilizaba el ejército, ¿no? Entonces tenían contacto con las trompetillas ah. y la comenzaron a meter a, la, a las agrupaciones. Ah, eso no lo sabía, fíjate. clarines. ¡Órale, qué interesante! Oye, ya estábamos hablando que sobre las frases de, de Faustino Una de las que es más eh, así como que lo ubicas a él, dice, a mí me gusta que baile Marieta. Me gusta que baile, como bailes esa Prieta, dice. Ajá, sí. O sea, son, son frases, canciones que se quedaron ya sí. muy marcadas, ¿no? Y, y pues decíamos, o sea, él ya murió mayor, pero completamente lúcido sí. y consciente del, del trabajo que estaba dejando, ¿no? Sí, muy delgado él, porque ahí se comprueba que la siempre la, la escasez de calo, de consumo de, de, de, de, de, de calorías funciona, ¿no? Porque lo, hace lo que vas a las personas. Sí, pues es tremendo el programa de hoy, maestro. Sí, pues nos escuchamos, creo que ya bueno, vamos de salida, ¿no? Sí, ya, ya estamos en la última parte, queremos agradecer a todos los que nos prestaron sus oídos. Eh, esperemos que sí, la próxima semana puede estar aquí con nosotros Guillermo y nuestro invitado. Para Le, platicar más de plantas. En el Festival Flores y Colores de México, en el Parque Metropolitano. Y en sema, las Torres Amarillas. Semana Santa, ya estamos todos relajaditos, así que con toda confianza. Exacto, ¿Sale? Vale. Pues gracias maestro, un placer y coincidir con usted. Nos escuchamos. El próximo martes. Gracias. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.